tocó el caso de la CUR. nosotros no estamos en la porque lo queremos también. sino que lamentablemente la CUR no nos permite ingresar cuando se habla de de, de, de inclusión de investigación creo que gran loca para colgar el papel uno podrá ser muy crítico y lo hemos conversado con bára lo hemos conversado con Martítínez el artículo quinto Somos libres de ingresar. ¿Y sabes lo que nos da la respuesta? Es que sabes que tienen ser los 14. Porque hay que están que digan si pueden ingresar. tipo esto como elemento nada más que de para ganar, y de conocimiento, no, no, no estamos en el plano de espectro, no. Pero no nos interesó de un principio ingresar a la CURT, participar de la CUR, y ya llevamos tres años y conversamos con Barra en el Parlamento el otro y mira que... Entonces, Quiero garantizar que esta confederación no es que esté descolgada de las organizaciones de madre que pudieran representar el sentido de Y lo otro que es el asunto, eh, nosotros recién, ¿por, ¿por qué esto? El miércoles que viene recién, el miércoles del 6, nos reciben el ministro de Integra. Y quiero eh, avisarlo, o, o, más que nada, compartirlo es que le vamos a expresar también todas nuestras ponencias del ejercicio del interior a raíz, precisamente de los criterios de fuente y fuertes, donde ellos se, se Entonces, la presidenta nos invita nos a nos pase partícipes, nos incluye, pero los medio no sé si habrá que tocar bomba o andar con la chapa, que soy invitante en partido 1, 2, 3, 4, la parte que Nosotros somos un crisol de, de ideología, lo que hemos respetado siempre y, y todos nos conocemos todos sabemos lo que pensamos y O sea, yo no voy a cambiar el día mi chapa por nada, pero sí he tenido que mantener esta conducta Entonces, los trabajadores eh, en, en esta región eh, y en particular y en nacional, han han habido senadores, han habido diputados que si sí, no han permitido nada elegido. Esperamos que este sea el inicio senador, uno puede entender que su agenda está muy agotada, yo eso no lo no, no. Pero eh, Panduro, es eh, cierto, Panduro yo lo pido en el, en el pasillo, no me quiero valer un poco de la amistad, la confianza, de decir, pues Alfonso me Entonces quiero seguir los conductos regulados. Pero a eso eh, uno puede entender la, la, la acelta, pero yo creo que Ahora, en los proyectos, como bien se ha denunciado, siempre quise nada que hablar del contexto general para que cada las personas que estaban implicadas pudieran decirnos. Eh, nosotros sí vamos a hacer que no le extrañe de repente que nuestra, confederación, perdón, nuestra federación en la región vamos a empezar a utilizar medios de comunicación, vamos a explicar la situación de los trabajadores, vamos a la situación de los alcaldes, que nos parece delicada. Y este es un problema, un fenómeno social, como hoy decía Menelva, a nivel nacional, que eh, se ha instaurado y por tener estas polarizaciones que nos parece que día cada vez más los trabajos son más precarios sobre todo dentro de nosotros no es posible que el peor empleador dentro de lo que hace al Estado teniendo estas categorizaciones de segmentar los honorarios a nosotros nos parece súper dedicados como el colega nuestro que no tengan prohibición y que no tengan los ciertos eh, asuntos de y ya años los, los contratan, hoy día estando todos financiados por los municipios, que así fuera acordado cada uno de los planes anuales, no pudieran pasar a la planta. Más encima el trabajo precaño se abre hoy día del 20 al 40% señor Hoy día los alcaldes no me garantizan ninguno que va precisamente a incorporar a aquellos colegas que llevan años de honorario o a contrata, los pudieran pasar a la planta y luego el puede pasar a contrata creo que la costaría de Senado es que no hay ni un, ni un alcalde y alcaldesa del país que tenga esa concepción. Va a volverse esta cuestión de la polarización, de que los alcaldes van a elegir su personal y van a tener que seguir cambiando bulto o no bulto. Y lo que no tiene tendrán que buscar recursos o medios que, que lleguen a ser hasta desastrosos, andan buscando el voto por gobierno para poder permanecer y si no lo es. Esto creo que es una cuestión, yo creo que el Estado tiene que tener una política y cambiar verlo, pero no lo puede seguir a los municipios traspasando carga y carga, porque la ventana de, de la comunidad que lo conoce mejor es municipalidad, bien atendida, regular, pero es ahí, es ahí donde llega la, vamos a utilizar el nombre de don Ricardo, la mejores, pero entonces hoy día nosotros no tenemos ninguna atribución de nada, sino que el otro, el otro, el otro, y al final cuando pasan problemas con estos sectores de horarios dicen los municipales con el flow, los municipales son comunes, con el municipal nosotros quisiéramos tener una sola escuela por, por dar un nombre municipal, por horario de contrata, y ojalá los contratos que liberan el pasado, y no pasaron, y no van a pasar, y, y yo me atrevería, y lo veo con, con mucha preocupación que la nueva planta que vamos a participar los trabajadores porque si sí va eh, ya, que lo ha sido establecido las asociaciones van a participar al menos como opinión y todo en que no hay de recursos por más que tenga porque hoy día ya el estudio indica que está sobre el 35% con recursos y, y lo aumentan a 42 ya ¿Sí? en este 7% ya hay municipios como ejemplo puntalera que basta que pongan 1 o ahora los municipios que el día de mañana contratar a los secretarios juzgados que también salió por ley ese asunto por obvio van a quedar en, en los cargos de privado en, en el grado o un grado inferior pero para la masa normal el técnico entonces hoy día las mujeres nos dicen que queremos técnicos profesionales el, el 75% de las cultura contra de contrataciones tienen que ser técnicos o profesionales entonces para mí dicen enorme negocio la dicotomía si usted me está dictando que yo forme técnico cuando nosotros presentamos que hay una responsabilidad y hay un reconocimiento a los técnicos que se han forjado algunos con su mercurio personal y que son todos hoy día en la famosa ley salía técnico del nivel superior pero también haciendo estatuto administrativo nuestro dice directamente donde técnico bien medio Pudieron hacer de hacer de postulado una carrera acorde a eso y los profesionales tienen que tener pollo semestre. pero resulta que no tiene ningún incentivo hoy día, felizmente se le, se le pone y reconocimiento a, a los profesionales que sí tienen unos municipios que han tenido asignación profesional que el sector público lo tiene hace, hace rato y los municipios nada la, la, la, la, la empezaba a tener a contar del primero de enero de este año todos aquellos que tengan y asignación profesional puede ser impactante segmentado directivo, profesional, ejecutora. Pero el pero el muchacho o la muchacha que es, que, que estudió y hoy día es ingeniero, es arquitecto, es constructora, es profesora, pero está en el calafón administrativo auxiliar o técnico, no se lo reconoce. Hola, tanto, no a de asignación. Y si, y si le corresponde un grado se le cura. Esa es la realidad del mundo municipal. 20 años esperando algo no es lo mejor porque ni siquiera es para tener pero final, como decía Minerva habrá que recibirlo Claudia lo que cae, yo creo que eso a nosotros los trabajadores nos indigna recibir la amiga que esperamos 20 años con crédito y resulta que esto que se haga la reforma de la planta los la esperanza que tiene la gente con chata es que al menos van a pasar en primera instancia pero también sí y pase lo que no lo es honorario y los alcaldes hagan vista por ejemplo, por sabemos y entendemos la facultad y la forestal de los alcaldes pero nos gustaría que a futuro y no muy lejano como bien dice la ley de retiro ya en mi municipio hay entre 10 a 12 personas que tienen que irse si es que sale la ley en 2017, por años pero se van a ir con una pensión súper propérrima y eso usted lo conoce muy bien hemos hecho estudios desde funcionarios de directivos y auxiliares y de verdad creo que están en el grado 6 hoy día con 2.600.000 en del bruto y sacando 1.200.000, 1.800.000 mañana se dan con 425 incluido el bono por la obra y este que está aquí abajo que por no tener 20 años no tiene derecho al bono por la obra. eso nos parece a una discriminación no logramos más a más allá lo que nos indica no seguir orfeando pero sabemos que con esta ley al menos logramos trabajar como confederación, si sí, de eso lo sentimos orgulloso, que nosotros que pensamos que entre 5 y 8 años deberían hacer la modificación de plantas, porque con por el ritmo que hay, no podemos esperar 10 años, pero al menos se quedó 10, pero año 8 pudiéramos trabajar. Sí. Eso, eh, senadores, líneas muy que quiero decirles, y nuestra confederación sí, para cumplir 3 años este año eh, tenemos cerca de 10.000 funcionarios Hay hoy día 68 comunas, hay 77 asociaciones en el país, eh, por lo tanto no es una confederación menor y aunque sí tuvimos que tomarlo por número, creo que da lo mismo entre 5.000, 10.000 o 20.000. Yo que lo que hay que buscar es la calidad de vida, ojalá los municipios podamos ser un poquitito más armonioso y una buena relación con los empresarios, porque yo creo que los dirigentes hoy día se nos meten guardando las proporciones como los políticos, en el mismo saco, que somos corrupto que ser es este otro queremos también que nuestro municipio crezca se desarrolle por el bien de la comunidad por lo tanto yo no, yo no, no aspiro que a, a una comuna x le vaya mal todo lo contrario, que le vaya bien pero ojalá podamos compartirlo y esto es lo que se hizo dirigido y esperamos decirse los miércoles al ministerio del interior eh, eh, todas estas situaciones por de eso que hablo usted me conoce perfectamente, que hablo muy apasionado cuando tengo que hablar, pero eh tratando de mantener ah, un, tema, un tema que yo quería que, que se nos quedó recién que no, no tocamos pero que estuvo en el proyecto inicial tiene que ver con hay que tocarlo en algún momento el tema del incremento previsional eh, gran tema para los funcionarios siguen los colegas con juicios de cuenta eh, devolviendo dineros por pues error que claramente no fue nuestro o sea eh, lo voy a decir como en feo pero si se da el espacio de tener una ganada con los funcionarios la tomar así de simple y ese espacio lo dio la Contraloría lo dio el Contralor que se vio muy feo que además después publique que les daría un perdonazo a la gente que tenía algunos problemas con, con los... ¿Actualmente que? están devolviendo en qué situación está lo de la inclinación? De todo un poco que lo que unos más, otros menos pero el, el Consejo de Defensa está claro. encima. Es, sí. Sí, está o sea, es un tema que hay claro. que, hay que, que, hay que claro. seguir manteniendo. No, pues, no podemos bajar ese tema necesitamos el apoyo de ustedes, claro. no sé ¿cómo, cómo cómo se puede plantear, Yo creo que hay eh, hay que darle una vuelta de cómo pero necesitamos que este tema se siga manteniendo en, en la conversación y que se le dé un un corte, pero intentar comprobar el reconocimiento en la Comisión del Ministerio del Senado la semana pasada por insinuación del Senador Marlo Procuriza y Rabindraná Quintero y con la composición de los cinco le pidieron a su Sudere que este tema quiera ser puesto a la mesa rápido ya porque está en el proyecto limitivo a lo que se acogió eh, en, en la Comisión eh, a lo que a Sudere le pareció y que se íbamos eh, a trabajar lo que nosotros le pedíamos con los trabajadores que no vamos a estar un año más a lo mejor dilatando esta situación porque Eh, si de cierto en algunas partes se ha frenado entre comillas, pero la contraloría sigue actuando porque dice que ella la ley no le impide seguir fiscalizando, aunque sabe que no puede eh, tomar decisiones, porque inclusive los fallos, de aunque por más que está un fallo cuiso por la contraloría eh, aún así se podría de pelear y dejarlo nulo si se quiere. Porque la contraloría no no lo voy a hacer lo que solamente lo hace todo el juez. Pero yo digo esto que ya se planteó, se lo pidió el senador Quintero, se lo pidió el senador eh, Valdomiriza Y también la senadora Allende tuvo eh, una audiencia con ella, le planteamos este problema dado que ella planteó en, en el Senado cierto una especie de, no, no, no es proyecto, una, acuerdo, un acuerdo, acuerdo para poder analizar este tema. Entonces yo, eh, lo que queremos solicitarle, eh, para que ustedes senador, en, en las conversaciones, llámese de bancado, de vacío, de mí, lo que sea, sí, pudieran como él lo exponer y, y si tenemos que sí, nosotros hacer con alguna exposición, entregar el evento, estamos dispuestos a a colaborar en todo lo que usted hace ¿no? y como también nosotros creemos que esto sea un asunto recíproco en la medida de su posibilidad que también pudiera como interponer malla allá que pertenezca o no pertenezca a la comisión ¿Qué son los es objetivos? ¿Qué hay? Porque con la controló. mayoría dejó de actuar mientras está el incremento de